La UNLP reforzará la seguridad de sus unidades académicas. El vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, firmó un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y la Policía bonaerense para trabajar en conjunto en la prevención del delito en las inmediaciones de las dependencias universitarias. El objetivo es implementar nuevas herramientas tecnológicas como la utilización de la aplicación Alerta 911, haciéndolo de forma coordinada con la Central de Atención Telefónica de Emergencias de la Provincia. De acuerdo con un relevamiento que hizo la propia universidad, es clave reforzar los controles en tres sectores, 47 entre 1 y 117, en el corredor de calle 50, que es una avenida 1 con la 122, y en la avenida 60, también entre 1 y 122. Hay turnos disponibles para tramitar licencias de conducir en berisso. Desde el jueves de la semana pasada están disponibles los turnos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 para quienes necesitan realizar trámites relacionados con licencias de conducir. Los turnos que pueden sacarse en la web berizo.gov.ar son para licencias originales, renovaciones, cambios de datos y ampliación de licencia. En el caso de duplicados y extravío por robo, no es necesario sacar turno. Cabe recordar que la renovación de las licencias que vencen en 2023 pueden realizarse hasta un mes antes de la fecha de vencimiento un servicio que informa más cerca, más cerca. trabajadores de niñez marchan por la reincorporación de una trabajadora. Trabajadores de la dependencia de Glau se movilizan desde las 11 de la mañana al organismo provincial de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires en calle 116 entre 70 y 71 para pedir la reincorporación de una trabajadora. Según denunciaron a través de un comunicado desde la Asociación de Trabajadores del Estado, el despido se da luego de múltiples denuncias de violencia laboral y de violencia de género contra quienes fueron las autoridades de esas áreas hasta fines de octubre y hoy se encuentran a cargo de otras dependencias. En este sentido, señalaron que el área de género no solo no aplicó los protocolos que afirma promover en situaciones de violencia de género, sino que también ignoró el despido de la compañera.